Meccan etapa 36. El viaje de Isra fue de la gran mezquita a la mezquita al-Jaxa, y el viaje de los Náquid, y la oración se impuso.